participación de eh, secundarios por ejemplo, de otros establecimientos de funcionales además eh, de dirigentes junto también a miembros de otras colectivas sociales. Sí, eh, bueno nosotros principalmente lo que queremos demostrar con esto es nuestro descontento, seguir demostrando nuestro descontento eh, al gobierno y a la ciudadanía eh, nuestras demandas que hemos levantado ya hace más de tres meses eh, aún no, se, no tienen solución eh, las mesas de trabajo que nos ofreció ofrecido el gobierno nosotros las rechazamos Queremos que, eh, que estén nuestros puntos que hemos declarado como, como intransables, que son efectivamente que se hable de la gratuidad, que se hable del final lucro. El gobierno solo ha ofrecido becas y créditos y quiera regular el lucro. Nosotros decimos no, nosotros queremos eh, que se garantice una educación de calidad, eh, que el, el estudiante más pobre pueda ser financiado su educación. Eh, que se termine, se termine el lucro, que, que la, los privados y, y, lo, y lo, los grandes empresarios que lucran con nuestra educación no se llenen los bolsillos con la misma. Así es que hasta que nuestros puntos no estén claros, no haya solución concreta, nosotros vamos a seguir nos, demostrando nuestro descontento y en esta ocasión estamos marchando también con trabajadores, eh, hay sindicatos a cabo Osorno y también se ha unido la Confusam que también tienen algunas demandas que han levantado ellos como, como gremio. Cuéntame un poco en el movimiento estudiantil, ¿qué es lo que viene ahora? Esta movilización la habían señalado, pero me imagino, y debido a eh, lo negativo de las negociaciones que se llevan, también hay otro tipo de manifestaciones. Sí, nosotros semana a semana estamos evaluando cuáles son la, la, los lineamientos que, que seguimos para, para esta movilización. Por lo pronto, nosotros eh, el jueves nos reunimos nuevamente, como al menos como se hace universitario en una nueva cita de la, de la Confech, donde se, se evalúan los pasos un poco más estratégicos y tácticos de la movilización. Eh, el lunes ya se le entregó una carta al Ejecutivo donde se, se le hizo y se le dejó de manifiesto cuáles eran nuestros puntos para poder negociar así es que no hemos tenido respuesta aún el jueves lo valoremos y ya la próxima semana eh, estaremos definiendo cuáles son los pasos a seguir de aquí en adelante Cuéntame un poco qué pasa porque esta movilización se está realizando de forma pacífica de hecho va también con música y acompañada también de otras manifestaciones artísticas pero por ejemplo hoy en la mañana se desarrollaron algunas barricadas cerca del DAEM ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Eh, a ver, nosotros la forma de manifestarnos ha sido siempre la misma de hecho eso fue lo que lo que cautivó y, y llevó a la ciudadanía la forma en que nosotros nos hemos manifestado pacíficamente, con, con actos culturales y estas esta marchas ciertas que eran verdaderos carnavales, nosotros creemos seguir con esa tónica para que la gente siga sumándose también y es por lo mismo que tenemos la adhesión que tenemos. Ahora con respecto a algunos enfrentamientos que, que ha tenido tanto universitarios como secundarios también eh, yo creo que eh, es la forma que ellos ven de manifestarse es la forma que ellos tienen de demostrar su descontento eh, tengo entendido también que como decía en la mañana hubo enfrentamientos por parte de secundarios pero a mí no me corresponde hablar por, por, lo que ellos, por lo que ellos han manifestado a través de su, de, de su enfrentamiento con Carabineros pero lo único que puedo decir que nosotros, por lo menos en las marchas queremos hacer la pacífica y de hecho en todas las marchas que hemos tenido durante estos cuatro meses y del año pasado también, no han habido disturbios ni detenidos, así que también aclarar a la ciudadanía que, que esta es la forma que nosotros queremos seguir trabajando Bueno, cuéntanos esta movilización, hasta dónde va cuál es el recorrido que van a realizar Nosotros hablamos portales, subimos por carrera para culminar en la plaza de armas para darle agradecimiento a las personas que, que se hicieron presentes y ya poder retornar a, a nuestra casa. Perfecto, muchas gracias Bueno, gracias. Bueno. Ahí está muchachos, entonces las palabras de Braulio Espinosa, vocero de la Universidad de Los Lagos en una movilización, que la verdad hay que señalar sí, no ha generado eh, tanta convocatoria como en, en otros tiempos, pero los estudiantes secundarios que por lo menos se ven acá, son bastante amplios acompañados también como indicada de otras organizaciones sociales como la CUT, por ejemplo, representada por algunos de los dirigentes, y nos imaginamos también gente adherida a esa y otras organizaciones. En este momento los estudiantes se encuentran en calle Juan Maquena aquí en el centro de Osorno con Bulner Maquina con Bullness. En todo los centros Maquina con Bullness, pero eh, anteriormente ya se había desviado el tráfico por parte de carabineros, por lo cual están parados aquí en la esquina, pero sin entorpecer el tráfico. Ya, como le indiqué anteriormente, había sido desviado por parte de carabineros, que se encuentran más o menos una más a cada lado, eh, antes de llegar aquí a toda la intersección, como indicamos anteriormente, de máquina con Bullness, eh para desviar el tráfico y poder eh, realizarlo de mejor manera, por lo cual, la verdad, hay que señalar por lo menos atochamiento, aquí no se ven, se han visto, porque habíamos acompañado esta movilización desde el comienzo, atuchamientos al de salir de Pastura Yungay, caminando, pero Carabineros ha controlado, la verdad, rápidamente, porque va por lo menos una o una cuadra y media antes que la movilización y logra controlar eh, lo que es el movimiento. Ahora, la, lo que es la movilización continúa por calle Maquena, no sabemos si vamos a ir al puente San Pedro, como se llega anteriormente, o ahí se va a doblar. Eso es lo que está sucediendo ahora en la ciudad de Osorio. Gracias, Juan Pablo. Excelente eh, espacio de En el lugar de los hechos. <risa> De hecho, ¿Sí? de no, que el concurso de Silla y Esparada no me afectó en nada. ¿Nada? <risas> Te tiraste solito. Estás esperando, estás Estoy sí, clarito con estos miles de manifestantes. <risa> Oiga, ya sé qué es lo que sucede. ¿Por qué sacan cuentas tan alegres estos manifestantes cuando lo sacan? Siempre ¿Qué? vende más, ¿no? Tú tienes miles de manifestantes. Sí, bueno, es igual que esto es gracioso, pero es como usted señala, los manifestantes están 3 mil la autoridad es de mil, así que nosotros vamos a señalar la mitad, no, no, mi, no, no llegan a mil, no. 500, sí. puede ser más o menos, cuenta la gente en la calle también, yo me lo encontré también y vamos, me quedo con 300, es mucho menor de movilizaciones que se han realizado anteriormente, pero igual, hasta el momento ha sido de forma tranquila, la gente va cantando, saltando... Esperemos que no pase a mayores. De hecho, como les señalé anteriormente, el trabajo parece que ya estas movilizaciones van generando costumbre, porque el carabineros va bastante antes que la movilización, parece que saben dónde van ¿Sí? hacen los desvíos correspondientes para evitar atochamientos que se puedan generar hasta el momento, salvo en el centro, acá por ejemplo hemos acompañado la marcha hasta la gobernación, ahora vamos como lo señaló anteriormente eh, por calle Maquena eh, y no, no ha habido o no hemos observado hasta el momento de atochamiento, quizás más allá, a lo mejor en la cuadra quienes están eh, escuchando nos pueden avisar si sucede algún tipo de atochamiento y brevemente, ¿Sí? muy exquisita la empanada, Oye, bastante deliciosa la chica Bueno, elegiste la tuya y todo lo demás Sí, no, yo en comparación con los chefs, el sereni de cultura y el gobernador de Ozono creo que andaba más perdido que quién sabe <risas> pero aproveché de es que en la votación en, en eh, cuanto a a ponerle nota, no coincidía mucho entre uno y otro. Ah, bien. Eh, un pan de décimas por equipo allá, pero estuvo entretenido, estuvo delicioso eh, y la chicha estaba muy rica. Hay que reconocer que en nosotros por lo menos hay buenas empanadas y buenas chichas, aunque algunos señalaban que en Portomón había la mejor, pero en Portamón se presentó un solo frente Oye, por, por, por cierto, cuando esto, ¿dónde sucedió? ¿Cómo? ¿Dónde sucedió en la coordinación? No, en el mercado municipal, ahí ¿eh? con ah. toda la gente de Xochero estuvimos, habían, la verdad, debo señalar, eh, casi chato de tanto comer empanada porque habían nueve empanadas que había que degustar, ah. cuatro clases de chicha, eh, ponerle nota y obviamente después había un ganador. Te costó el tema de las chichas, ¿no? el tema de la chicha estaba delicioso, de hecho nos quedamos después tomando un poquito más de chicha porque estaba muy rico, de hecho eso que ustedes sueñan, se, se escuchan Oiga, esos, amigas, esta es una radio seria, nos vamos a desprefilar Es de perfilar, ¿eh? producto de la chicha, pero ahí estuve representando, de hecho estuve representando a, a los medios en los que estoy <risa> y me dijeron como representante de la prensa, así que ahí estuvimos poniendo el ejemplo nos comportamos, de hecho, como corresponde oh, Mientras bien. la movilización sigue avanzando en el dónde estamos más? ahora? ...porque hay portales, por donde están los papos de ah, mira, el, qué, qué buena barrio, referencia, ¿no? El, ...el barrio bohemio... ...va avanzando, y como les señalaba anteriormente... ...por ejemplo, la esquina ya veo un carabinero... ...que está dirigiendo el caso de forma normal... ...no veo visualmente, vuelvo a insistir... ...a lo mejor en otro sector eso no se puede dar... ...pero visualmente no veo atochamiento... ...que es lo que generalmente genera preocupación... ...y la movilización va, de hecho, caminando de forma normal... No hay alguna situación que podamos eh, señalar Bueno, sí, algo obviamente lo vamos a indicar Pero como le digo, ya. en este momento ya okay. llegando a Calle portal, Ya, Juan Pablo Gracias Muchachos, ahí nos contactamos en otra oportunidad Voy a, ir a ver a la gobernación que hay una actividad también a ver si la podemos Ah, hacer ya, hacer. fantástico Con no cálmate, no. chao 19 horas con 20 minutos Protestas van, protestas vienen Y seguimos Oye, ellos están molestos ¿no? Oye, pero qué es empático ¿cómo? Yo creo, yo apunto No, yo la verdad, yo Me da una rabia Apoyo todas estas movilizaciones porque espero que el día de mañana Todos los que se reciban también nos atiendan gratis Y no se lucren con la educación que todo el país les dio gratuitamente En serio Creo que sería lo más justo El... No, pero no, no, no vaya extremo Lo que pasa es que una de las cosas que no, me, me... Yo no me estoy yendo al extremo, me están yendo al extremo ellos Por el lucro Pero la gratuidad y todo lo demás... No, yo Oye, considero que tiene que ser gratis. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo abiertamente digo que la... la ¿Por, ¿Por qué no puede ser gratis? Yo creo que lo A ver, para mí la educación puede ser gratis, pero para cierto tipo de personas. No para todos. O sea, tú no puedes dar educación a un tipo que durante cuatro años que dura la enseñanza media, mm -hmm. sin que se haya echado ningún año. ¿Ya? Cosa que es muy rara. Pase con promedio cuatro o cinco. Ya. Si sí, tiene derecho, independiente de la condición social y económica que tenga una persona, se sacrificó durante los cuatro años de, de enseñanza media y tuvo buenos promedios y quiere seguir estudiando, perfecto, démosle uni démo universidad y que siga manteniendo ese nivel de concentración de nota y que siga manteniendo una buena actitud académica en cuanto a lo, al, al, al resultado académico. pero Yo no le puedo entregar personalmente, creo que está creo que es ilógico entregar educación gratis para todo el mundo porque a mí se me ocurre estudiar. Creo que no. Creo que si hoy han lucrado, entre comillas, y en algunos casos sí, las universidades privadas, es porque muchas de las universidades privadas están con gente, uno, que no les dio la posibilidad para poder ingresar a una universidad tradicional por un tema de puntaje, y segundo, porque lisa y llanamente no tuvieron las capacidades durante cuatro años para ingresar a las universidades tradicionales. Y así es simple. El problema es que, miren... No sé, la, la lógica parece simple pero si tú te hubieras parado hace unos 30 años atrás o 20 años atrás con la misma lógica para pasar de la básica a la media también me hubieran dicho oye, ya han 8 años gratuidad y no aprovecharon y ahora pasan de la media acordarse que, que luego la media fue fue gratuita también y, y eso permite que tú avances hasta sacarte el cuarto medio lo mismo pasa aquí si tú entras, tú tomas un niño entre comillas y le das gratuidad desde que está en kinder ¿Eh? en qué momento tú decides que ahora no va a ser gratis Porque igual se las puede haber, disculpen la palabra, también se las puede haber tirado de primer octavo y no tener derecho a tener educación gratuita en la media. Con esa misma lógica. A lo que voy yo es que, mira, la gratuidad va en el tema de que tú puedes seguir por ambos carriles. Tú puedes tener una educación pagada si así tu familia lo puede pagar. Y lo más probable es que lo pague. El día de hoy, por ejemplo, hay mucha gente que le cuesta un mundo, pero lo único que quiere es un colegio pagado y lo paga. Independiente, independiente, y se endeuda para eso. Hace contratos anuales, y se va por el otro carril, considera que hay mayores expectativas y no toma lo que le po lo podría hacer sin tener siquiera que hacer una ficha social, e irse a una municipal. El tema es que, por decirte un caso, yo no, de no, no debe, ¿por qué no existir la posibilidad de que si tú quieres estudiar el día de hoy, por ejemplo, y, y a ti te ha costado estudiar, y fuera mucho, mucho más fácil haber sacado tu carrera, y haber salido a generar, porque resulta que con los impuestos que pagó tu papá, tú pagaste tu carrera si el tema está, es que el tema nosotros como contribuyentes, nuestros papás ya pagaron eso está pagado, y repagado en 20, 30 años, 50 años de labores está pagado, lo menos que merece, es que tu padre como obrero, tenga la educación, diga, okay mi hijo no puede ir a Harvard, pero por último le puedo dar una educación estatal no será la mejor, pero bueno cuando saque el título se irá se pero y el Estado será. no te la da, hoy en día el Estado no te la no da, te la da. El Estado lo que hace el día de hoy es darte un crédito, que hace que las familias, y especialmente los papás... No es la única opción, perdóname, pero el crédito con aval del Estado no es la única opción... No es la única, única la pero, pero aquí, volvemos a un tema que... Es más, yo tengo un compañero de curso que estoy en una universidad privada, y sabe cuánto paga? mil pesos. Sí, no, está bien. Mensuales. Sí, sino, pero es que va, vamos, ah. a la, a la, nos vamos a la... no estamos viendo a otro lado, pero estamos viendo las excepciones. Pero quiero volver un poquito antes a, al comentario que hizo el, el, el joven ahí que me llama poderosamente la atención, que no se atreva a, a, a criticar lo que pasó el, el, hoy día en la mañana. Muchos jóvenes eh, en privado manifestaron que no estaban en favor de lo que sucedió en Maquina con Justo Gaze. Y Es lamentable que eh, el día de hoy, cuando se le pregunta, no puede decir, mira, ¿sabe qué más? No estoy de acuerdo con lo que hicieron esos chicos, estoy de acuerdo en esta manifestación, en, est en esta clase de manifestación. Y, y, y de alguna forma este dirigente validar Eh, y decir, bueno, es la manera que ellos tienen de hacer las cosas y no me puedo pronunciar porque no me corresponde yo creo que tendría que tener su opinión y ser valiente y decir, mire, esta es la forma de manifestarse está bien, marchar contra el tránsito coordinando lo otro pintoresco, y para muchos de nosotros es que efectivamente Carabineros ya ha hecho una rutina esto, y están los mismos Carabineros, en todas las marchas son los mismos eh, en la punta el esta me lo sé, mira, el capitán Pérez si mal no recuerdo es Marcelo o Rodrigo Pérez Y en la retaguardia va el suboficial, el sargento Juan weimar <risa> van, van exactamente lo mismo saben exactamente qué corte de hacer y, y qué es lo que tienen que hacer. Y eso anticipa mucho de lo, de lo que pasa. Y cuando la marcha es más grande, eh, se suma el mayor Sánchez y el comandante González. Se ha hecho una rutina y ya lo, lo saben. El problema son las variantes, los tacos, probable que se habían formado otros tacos, pero eran poquitos. No, no eran más de de 300 alumnos los que marcharon hoy día ojo que la convocatoria era justamente para que se sume más gente creo que no resultó es que por, por, por lo mismo creo que ya ya estamos redondeando mucho todos los días en la televisión tú ves protestas y todos los días ves problemas y todos los días ves eh, corte en el tránsito gente que quiere desplazarse rápidamente a su hogar y obviamente ya esta manifestación en vez de tratar de reivindicar como ellos quieren está pa causando ya mayores problemas y trastornos entonces ya esto te pasa a tener a un momento a la mayoría de la gente con un tema ya que automáticamente se a decir, oye, ojalá que la corten ojalá que la terminen, yo creo que gran parte de las personas que comenzaron apoyando estas manifestaciones hoy se bajaron y quieren realmente que todo comience y vuelva a la normalidad bueno, tengo entendido que los cuartos medios de, no, no me acuerdo si el Leutero Ramírez volvían a clase, ¿eh? para tratar de recuperar otros cerraron, con lo que había ¿Ah? otros, otros están listos y ayer me parece que también habían ceremonias y otras cosas más ¿Ah? bueno Pasemos a otra cosa, no nos coloquemos tan denso de esos horas de la tarde. Hoy no coloqué esta música que me da ganas de ir a quemar una micro. <risas> ya, ahí sí. Oye, les cuento, ¿se acuerdan que era... Eh, le conté que había un posible homicidio que era bien raro y nos reímos, que igual fue fuimos crueles. Cuando se descubrió un caballero que había muerto... Y que supuestamente lo encontraron uh -huh. eh, y la señora volvió. Sí. Fue la señora. ¿Sabes ¿Por qué? No sé, ¿por qué me tincó? Ayer lo iba a decir al aire y hoy en la mañana también lo iba a decir. Pero, pero, era la, la, era la pero para no pegarme el carril y que después me dijeran te vamos a demandar, no lo quiero decir. Sí, no hay que Ayer me tincaba que podía hacer, eh, por ahí podía estar el... el uh, mira, entr... hicimos una entrevista, no nos dieron del detalle, pero por ahí no ent... en, en, en comentarios en pasillo no, en... La señora se, se agarró de la declaración, pero hubo un detalle. Y ahí donde está el ojo clínico, ¿eh? eso es lo bonito cuando los cabros son estudiados. <risa> uno de los detectives, uno de los oficiales, se dio cuenta que la dama tenía manchas de sangre, pero no de contacto, sino salpicados. Ah, que es muy distinto. Ah, y un detalle, un detalle que lo... Eh, no, un detalle no menor. No, y ahí le dijeron, ¿sabe qué más? Esto no tiene que cara... de... Además que el suicidio era una teoría casi ilógico no casi casi tu ilógico vida. no casi ilógico lo otro lo que te quiero comentar bueno una pelea de narrazo no un, un joven que va apuñalado y un, es, esas cosas pasan en este último tiempo y, y se viene el 18 y lo otro es, es puro pelambre el te acuerdas de un detenido con discos en 1650 discos ¿Sí? trabajador de una gran empresa sardina No. Uh, ni una necesidad ni en el caso... ¿No, ¿No podemos dar el nombre? No. Pero la empresa? la empresa... ¿Cómo se llama la empresa? Para saber, Pa' cachar. A nah, no. riesgo de banda. Nah, Ay, dílo me dílo a... llamaron al nomás ah. no ¿Cómo se llama la empresa? No, porque me puede cortar la luz. Eh, a ver, espérate oh, oh, oh, oh. ¿Quién me está llamando? Yeah, me. We'll el que cachó, cachó. 19 horas, 7 de la tarde con 29 minutos. Estamos haciendo País Lobo BM. Te recuerdo junto a Salfasur Sur en su sucursal de calle Mata 829. Te invita a que te inscribas, claro, junto a nosotros al 237440 y participes esta semana por el sorteo de una alineación gratis para tu auto o tu camioneta, solo en Salfasur. Sur Mata 829 en Osorno. 19 horas 30 minutos, vamos a la música. Ellos, son... hoy es The Noiset, con este never forget you. Acá en la palabra. ¿Me iba a decir algo? ¿Me iba a decir algo, no? Sí, sí que, que a la vuelta no nos están consultando cómo se coloca la bandera. <risa> ya. No, es que la parte de la cruz no la entendí, pero ahora. La me... cruz. ¿Qué cruz? Bueno, a la vuelta le explico. Ya, ok. Aquí está, The Noiset con este Never Forget You. Acá en la palabra. Watch you drinking. Rum my whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. School es educación integral con una sólida formación en inglés, el idioma del mundo. Artistas, científicos, deportistas, comunicadores, críticos, intelectuales, solidarios, responsables, así son los pascalinos, capacidades y talentos al servicio del bien común. Proceso de admisión e informaciones en Rodríguez 895, teléfono 201500 o visita www.blaspascal.cl. Dígame, compañero. ¿Sabía usted que hoy día se sigue? ¿Qué onda con la postura de la bandera, Cristian Lobo? Porque vaya. comenzó a llamar a la gente inmediatamente, que si tenía problema de poner la bandera. Si sí, sí, tenía el celular de la bandera. No, amigo mío, lo que sucede, estimado... Y se prendió la luz, toscó. Lo que me llevaron para saber por, cómo va la cruz. <risa> ¿Pero la, la cruz? No es estrella. Era por la estrella. Ah. Se le tupió al hombre. Se le tupió Bueno, lo, boliviano, lo primero que no... Boliviano, caballero, caballero, caballero Sí, boliviano eh, eh. Lo primero Nos preguntaba ¿Desde cuándo? Bueno Se debe colocar los 18 y 19 No más allá Ni, ni más allá ¿Está bien Sí, pues. Ahora Que se hace vista gorda Se hace Oye, vista hay por. gente que la tiene puesta a octubre. ¿eh? Sí. sí Y se manda el 18 chico También Ahora Se debe colocar De... En un mástil blanco Ya Y debe... Y... Hasta el tope Hasta arriba Hasta arriba mismo Nada de cala en la mitad ni que, que... No, no, no Porque en Chile no, no se hace Se podría hacer A lo mejor en algún momento se va a copiar Pero usted sabía que eh, En algunos países No recuerdo No, mejor no me tiro Pero en algunos países eh, europeos Cuando fallece una persona Se puede Se iza la bandera uh -huh. En la casa Y se coloca a media asta sí. de que hay Un ciudadano menos de ese país Bueno, pero acá En Chile no corre eso Es hasta arriba mismo Hasta el tope Hasta el gollete Hasta arriba Hasta <risa> el Exactamente Ya Ahora eh, A ver Si usted no tiene el palito blanco Y lo coloca en la, en la ventana Ya Se coloca de la siguiente manera <risa> Ten, Apunte ahí, ahí está la instrucción Usted lo coloca en la ventana Y si lo coloca en forma horizontal La estrellita le ahí debe está. quedar A la izquierda Ya Ahí mi colega ahí está haciendo la demostración, vamos a ver si la cámara lo alcanza a tomar. No, si no alcanza a tomar la cámara. No, si ¿sí se ve, mira, yo la veo. ¿Pero se ve? Sí, sí, se ven incluso con colores. Ah, no me digas. Sí, porque tenemos buena iluminación. ¿Ves? Ahí está no. la bandera. Ahí está. Esa es la posición de la bandera. O sea, la estrellita para arriba, en la parte de arriba, ¿ah? ¿Ah? el rojo abajo, y la estrella tiene que ir a la izquierda. Exacto. Ahora, cuando usted la coloca en vertical, aquí viene la complicación. Es. Y también la estrellita tiene que quedarle a la izquierda cuando usted la ve. ¿A la izquierda de quién? Del que la ve. Ah, Del que la, o sea, por el lado de afuera. Si usted lo coloca en la ventana, por ejemplo, pues y va pasando alguien por afuera, usted tiene que tener la estrellita a su izquierda. O sea, el lado rojo, la tira roja, el lienzo rojo. Esa parte, la roja le queda a la derecha. Mire qué extraño. Y la parte azul... La blanca y la otra. Ahora nos vienen a corregir. <risas> Estamos leyendo aquí de Carabineros de carabinerosdechile.cl <risas> antes, antes que siga, antes que aleguen por el, la colocación de la bandera. No se puede colocar la bandera, ¿me dice? Ya. Esto he dicho con eh, respecto a aquello, ¿ah? ¿eh? Eh, no se vuelva a tratar el tema, por favor. <risas> no, no vuelvan a hacer consultaciones. ¿Qué más se me quedó en el tintero en el día de hoy? Bueno, le cuento que el... Oye, pero está interesante, ah. está interesante el tema de la bandera. No, pero es que saber lo que pasa. Antes de proseguir con el tema de la bandera, tenemos a Juan Pablo Angulo de la línea ah, telefónica. Por favor. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué sector de la ciudad te encuentras? Así es, muchachos, estoy en el segundo piso de la gobernación, más específicamente en la sala gobernadores de sí. la gobernación provincial, obviamente, de la ciudad 8, ¿no? Porque hay una actividad turística que se está desarrollando. De hecho, eh, mientras afuera se realiza la movilización, <risa> acá sí. adentro se está eh, desarrollando una actividad turística justo para este 18, para gente que de repente, por ejemplo, quiera salir de país, aprovechando que el paso internacional Cardenal Zamora está abierto, se está dando una actividad junto a gente de Villa Langostura en Argentina. Vamos a comenzar primero con el director provincial de San Natur, Marcelo Moraga, para que nos cuente un poco de esta actividad. Marcelo. Y está con gente de Villa Langostura. ¿Para qué? Para saber también cómo fue la situación de este, del tema del cordón del Caule y también esta polémica que hubo, se acuerda, por el cierre y apertura y la prohibición de camiones que señalaban que era Villa Langostura verso Bariloche. Vamos a tratar de dilucidarlo, además, obviamente, de hablar del tema del turismo. ¿Les parece? Yo. yo. Ya. Comenzamos de inmediato entonces, porque ya está a mi lado el director provincial de Cernatur, Marcelo Morega, para que nos cuente. Marcelo, un no, poco vaya. esta actividad relacionada también con Villa Langostura, Chile, justo en esta fecha también del 18, donde mucha gente también aprovecha de salir. Justamente esta actividad tiene que ver con el deseo del gobierno de Chile, de liderado en esta región por Juan Sebastián Montes, para poder eh, contribuir a la buena vecindad entre ambos países, sobre todo tratándose del turismo, que es una actividad que indudablemente une y somos mutuamente dependientes. Nosotros como Sernatur, en la región de Los Lagos tomamos la decisión de, de la iniciativa de proponer esto a, a nuestro gobierno y fue aceptado y por lo tanto estamos ahora apoyando a los emprendedores y el municipio de Villa de para que vengan a promover su oferta turística para chilenos durante estas patias. Es parte del de ejercicio de buena vecindad que tenemos en turismo. este es hoy y mañana también. ¿sí? Así es, hoy día con una conferencia de prensa, una degustación para autoridades invitados y posteriormente el día de mañana, todo el día de la Gobernación, ellos van a estar disponibles con un seminario a las 12 horas al mediodía sobre la oferta turística de Villa Costura y, y promoción, y tengo entendido que también algunos premios de esta día para quienes vengan Ah, Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias Vamos ahora a dialogar con alguien de Villa la Angostura, con Juan José Fiorinelli. Fiorinelli. Fioronelli. Fioronelli. Sí, ¿cómo estás? ¿Y él es? Secretario de Turismo de Villa Langostura un Cuéntanos un poquitito poco de esta actividad de Villa Langostura Aquí en la ciudad de Osorno, me imagino también para pro Promocionar las bondades de Villa Langostura Bueno, sí, como bien lo decía eh, Por un lado eh, Atendiendo la invitación de, de la gobernación De Osorno y el señor Marcelo Morada del Cernatur eh, Estamos presentando las bondades Y características de Villa Langostura Y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes Se aproximan a la fecha patria y son este, eh, este, muy gustosos de viajar en esa época. Así que, que mejor que venir a presentar Villa Langostura en ocasión de, o sea, en víspera prácticamente de, de la fecha patria chilena? Eh, bueno, en esta ocasión nosotros eh, justamente estamos informando a, a la prensa chilena y, y a partir de mañana al público en general en la muestra que vamos a tener aquí, eh, que hoy Villa Langostura, a pesar de haber sufrido... ...las consecuencias como la ciudad más afectada... ...por el evento este del volcán... ...Puye o el, el, el, el Cauye... Eh, ...a partir del día 45 después del, de la erupción... ...puso en marcha el destino turístico... ...y bueno, eh, a partir del día 50... ...está funcionando el centro de esquí... ...dos excursiones lacustres... ...hay 100 establecimientos que están funcionando... ...que representan el 70% de la hotelería de Villa Langostura veinte restaurantes, casas de té, casas de chocolate, comercios en general, alquileres de esquí y de snowboard y todo esto con precios realmente muy atractivos. Para citar algún ejemplo, en el caso de cabañas, a partir de doscientos cincuenta pesos para cuatro personas, o sea, es eso, más o menos en... eso serían unos veinticinco mil pesos ah, para cuatro personas y de ahí Eh, hasta, bueno, ochocientos e incluso mil, eh, o sea, ochenta eh, mil, ¿no? Es un rango que va de, de unos veinticinco mil a ochenta mil pesos chilenos. Esto hablando de cuatro personas, o sea, en distintas categorías. En el caso de hoteles y hosterías, a, eh, a partir de ciento ochenta pesos argentinos, la habitación doble, o sea, dieciocho mil chilenos, para dos personas, Y de ahí, eh, bueno, pasando por 500 pesos argentinos, 700, 300, el rango es muy amplio y va hasta 480 dólares para dos personas. O sea, como usted ve, hay un rango muy amplio en, en, en lo que son los los valores, los precios, pero también la gama de servicios que ofrecen. Una situación que obviamente beneficia, y me imagino el llamado también a quienes nos están escuchando a visitar en estas patias, pero no solo ahora, sino también en lo que viene eh, vía la angustura en Argentina. Seguramente, mire, Villa Langostura es un destino que, salvo la excepción impuesta de manera forzosa por el volcán, pero está funcionando constantemente. Como le decía, a partir del día 45 nos pusimos en marcha de nuevo y sigue funcionando todo el año. Y es muy importante que el público de Osorno conozca determinados eventos. Por ejemplo, el sábado 24 nosotros vamos a tener... Eh, el Rally Los Volcanes de Mountain Bike que se realiza en su octava edición y es una competencia que vincula Villa Langostura con Entre Lagos cruzando la cordillera en bicicleta. Después, el 12 de noviembre, tenemos el K-42, que es la maratón de montaña más importante en, en Sudamérica. Es una serie mundial que se desarrolla también en Marruecos, en, en el Sahara, en España el año que viene se va para Francia, se hace en Brasil, el año pasado se hizo en Chile también, y la final se hace en Villa Langostura porque es ahí donde nació. O sea, la final de la Serie Mundial se corre este año, el 12 de noviembre, en Villa Langostura. Eh, y a partir del 8 de diciembre tenemos la celebración de la Navidad Mágica en Villa Langostura, que es un momento en que la villa queda decorada con motivos navideños, con ofertas especiales en algunos establecimientos tanto en lo que respecta a la hotelería como en la gastronomía así que son una serie de eventos que hay desde ahora a fin de año pero esto por citar algunos porque hay eh, carreras como las dobles rayanes eh, carreras de aventura que en Villa Langostura se corren entre 15 a 17 competencias que son maratones, tetraclones a lo largo del año así que son ocasiones muy importantes y muy muy válidas como para que los osorninos se lleguen a Villa Langostura. Eh, y aquel que no le guste presenciar o correr estas carreras, bueno, el que le guste el esquí tiene todavía unos 20 días más como para esquiar en el Cerro Vallo. eh Quiero mencionar el, el, el ticket de andaribeles que realmente está en un precio muy competitivo, a 160 pesos por día para mayor, estos son unos 16 mil, 17 mil pesos chilenos. Eh, esto para, para para utilizar el ticket durante todo el día en el centro de esquí. El rental de equipos de esquí es de 50 pesos, son cinco mil pesos chilenos por día. Eh, en el caso de chocolates, eh, bueno, hay una amplia gama, comidas. Perfecto. Todo como para disfrutar a 160 kilómetros de Osorno. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por estar aquí. Ahí está, muchachos, porque ya va a comenzar lo que es la actividad de acá eh, con respecto al tema de eh, lo que son las muestras. Cuénteme. ¿Aló? ¿Te vas a quedar a comer? No, eh, yo creo que ya pasé Ando pasado empanada, de hecho eh, creo que ya no, ser... no, pero si siempre hueles igual <risa> Hermano, ando, no se nota Ando pasado empanada, chucha Tú tienes que decirle que ha pasado 18 Mire, voy a meterme ah. A punto de empezar, pero todavía no empiezo y ahí, Oye, eh, her hermano, ¿y andan argentinas? Sí, sí, tenemos cerveza Tenemos vino, vino postales cerveza Al mono, Alcohólico, mono. le preguntan a las mujeres Y lo primero dicen Sí, vin, y, y pasa boludo Los artesán, licor artesanal, chocolate... ¿sabe el... amigo personal el gobernador? No, el gobernador está, de hecho aquí lo veo porque ya va a empezar esto Dice ah, que nada, no, no quiere entrevista con nosotros Creo que <risa> creo que va caminando para poder bajar la espalda Sí, vamos sí. Que eh, camine no porque Correa ya no lo vemos así Sí, así que, eh, no sé, sí, eh, nos quedamos acá Usted me, me consultaba algo, yo creo que lo interrumpí ¿Sí? ¿Sí? No sé eh, No, no, hay vas Te preguntábamos si había Argentina, que si trajeron filete de todo. Sí, de hecho, ahí está la representante también, de hecho, de Villa Langostura en ese sector, pero es chilena. Sí, sí, sí. sí y pero bueno, bueno. Ya. Ahí saben, eh, hasta un próximo bueno, contacto eh, porque acá vamos a pasar alguna, algunos comentarios y volvemos contigo eh sí de hecho aquí como le digo si está el gobernador también o queremos consultarle algo al gobernador o seguimos ustedes con los comentarios no, seguimos acá seguimos hacemos una pausa y volvemos contigo ustedes me avisan, no, no, hay, no, problema. no hay problema ya. Ya, tomo, tomo. atento ya. <risas> ay, ay. oye, viste que barato era, era ¿no? o sea, eh, Vía postura, perdón eh, eh, ¿cuánto caro? no, pero ¿y, qué? ¿Y cuánto te sale Michael Puey? Y no me escolpé. fin de semana, 40 lucas. ¿No tienes agua potable? Sí. Ah, dime que bariloche sí. Angostura sí. Angostura sí. ¿Tienes? Sí, sí, ¿Sí? seguro ¿Sí? sí. Ya. No, pero es que no voy a comparar a eso ver. ya. Bro. A ver. Sí, vos, sí nivel. ¿sí? Pues. Ya, okay. siempre. siempre. Yo prefiero quedarme en mi ciudad, aquí, en mi sector. ¿Qué hubiera a hacer a dejarla hablar de Argentina? ¿Te lo voy prefiero dejarla acá? No, yo, yo creo que mira, ¿sabes qué? Hay una cosa que da como como, como lata eh, Por mucho tiempo tuve Familia Política Argentina y, y la verdad que... ¿Por qué si podemos hacer las cosas bien, las hacemos ahí no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay... ¿Viste la, lo turístico que son? Sí ¿Eh? Y Villa La Costura, es una villa, es una cosa pequeña Sí, no, si sí, son cuatro cuadras y listo Y se acabó Pero tú vas allá y desde la atención, desde el bife, todo es bonito, la vitrina todo bonito. No, si es estoy... Pasa por el centro aquí, hermano, y esto es horrible, Ramírez. Sí, pero, eh, por carrera. Pero dependiendo de la ciudad, si también Argentina tiene ciudades que no, son No, está bien, está Pero, bien. por ejemplo, te puedo decir, te vas a Pucón y la cosa cambia totalmente. No, está bien, pero estamos tan cerquita aquí. Nosotros tenemos... Dice, nos vamos al balneario, Michael, pues, siquiera para sacarte, tú, Dios salve que la camioneta era alta. Sí, pero pero es que son, de, son detalles. ¿Y ah, pero ¿Por qué, ¿por qué tenemos porque tenemos que aguantar que un que el nuestro balneario, por ejemplo, tenga problemas de agua, tenga problemas de camino, bueno, eso haya hoyos, no, no, en la calle? es una culpa, mira, sí, a, a ver, si vamos a empezar a buscar en la quinta pata de es verdad, y no hay que buscar más allá para saber que el balneario de y yo siempre lo he dicho, el balneario de San Juan de la Costa lamentablemente ha sido mal administrado hace muchos años. Muchos años que ese gobierno sí, está no, no. siendo muy mal administrado Incluso de gobiernos anteriores y esa, y esa comuna está siendo mal administrada <risa> Creo yo, porque tiene un tremendo potencial No, pero por supuesto tiene, tiene un hermoso, Michael, Cue, Bahía Manza y Pucatrihue Tienen un tremendo potencial Económico, turístico, social Y no le han sabido sacar provecho Y eso habla de una mala administración Así, tal cual te lo digo Una pésima administración Sí, no, pero si estamos de acuerdo en eso Pero pero eso te digo Pero es igual que cuando uno va acá Por ejemplo, ya. Vaca, sale... vaca, habían caletas ¿Sí? Oye, durante cosa? el día no. Hay que estarle haciendo el quite A la vaca a los pollos, a los chanchos A los caballos Y en la noche, a la vaca, a los caballos a los perros Ay, no. no, pero horrible Pero ahora te vas a, te vas en el verano a Puerto Altay, por ejemplo A Centinela. También, no. está plagado de hoyo Y llega allá Y la infraestructura no está como acorde poco pues, bueno, pero es que lamentablemente acá no tenemos esa cultura. Creo que en este sector del país no tenemos esa cultura de eh, turística. Pero eh, empiezan a andar de la novena región para el norte. No, y si hay una, hay sí, una, sí, una no, cultura política. Por ejemplo, por eso digo. Una pero, cultura turística, perdón. Políticamente. Por ejemplo, sí. Pucón. Pucón ¿viste, ¿viste la playa lo que es? La, la, playa, la playa de Pucón es una... ¡Tranasco! Si sí, es mala Mala, está llena de piedras y parece sí. que lo llevan con gravilla debajo de los cahuac exacto, Mala Exacto, si sí, es mala la playa, es pésima Y eso no te lo niega nadie Pero lo que tienes alrededor, la cantidad de, de gastronomía que tienes de restaurantes Es tremenda Sí, pero por, por eso, y atrae gente y todo todo, todo lo demás ¿Y, y, qué, y qué más cosas por ejemplo va a Villarrica y va a, a, no sé, a, a cualquier otro Oye, sector Oye, pero aquí hay una laguna, Puerto Vara Portugana, sí, se, se sí, Portugana se ha organizado. Se le ha sacado brillo. Sí, se la saca brillo. Sí, Las sí, casitas por... se han arreglado. Es que todo va como el plano constructor yo creo cómo eh, tratas de insertar lo nuevo con lo que es. A ver, en Pucón, eh, por una ordenanza municipal, no puedes eh, crear, no puedes eh, construir algo que afecte la visión. o sea, sí, eh, tiene que, eh, eh, eh, sí, te entiendo. Tiene que ir armónicamente con lo que es la ciudad. Y la ciudad es de madera y de roca. Y lo que tú hagas tiene que ser de madera nativa y de, y de no, roca. Tiene que ser rústico. ¿Y cómo es acá? No, aquí <risa> le chantan el, el cuadrado, el cajón, en lo que te hagan. Porque además, en esta ciudad, como solo, te presentan un plano. Y después cuando miras el plano y te ponen a ver cómo terminó la situación. O sea, no es para nada parecido. No es para nada. Tenía culpado. Tenía Pablo? <risa> un saludo a Claudio Díaz que se une al grupo. Con él alcanzamos un número importante, ¿ah? ¿eh? Él traje una consultora, es un ejecutivo contable, no a mayor, mayores de detalles, de de de tiene una relación con una colega nuestra. Así que saludos para ¿Ah? él. Toma, saludos para Caterin Piro González, que también está escuchándonos a través de la señal online. Un saludo también a Pibex eh, Filún que nos envía un saludo ¿Cuál? Ay, me perdí. ¿Cuánto? 900, llegamos a los 900, a los 900. tenemos que llegar de aquí el jueves a los 1000 oh, mucho. pero vamos que se puede vamos que se puede como si sí lo pudo hacer ¿Qué? el Senado señor, ¿Qué hizo porque el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara feriado irrenunciable el próximo lunes 19 de septiembre para los trabajadores del comercio esto con 26 votos a favor nadie se abstuvo y sin votos en contra Y los Muy otros presente. están en la peluquería, el dentista, el kinesiólogo, se habían torcido, no escucharon la campanilla, <risa> porque le van a estar llamando a los empresarios diciendo, vamos vamos, macho, que cómo, que me tiraste del feriado, si tenemos que trabajar, este país se va a ir a la, ¿a, ¿a tenemos? La multa por infracción. ¡Oh! Le cortan y lo llama la multa por infracción Y voy a contar lo que es la multa por infracción No alcanzo porque yo no tenía esa nota pero. Las multas por infracción a este descanso Van de una a 20 unidades tributarias mensuales Ah, no es Este poco. o esto es el orden de los 39 mil a setecientos mil pesos Por cada trabajador sorprendido Trabajando dicho día Ah, mío okay. ¿Eh? y, y, no, y, y no puedes colocar a nadie No, no, no, pero, no puedes colocar bien. a nadie Está bien, está bien Yo pienso que está bien. bien Muy bien Eso es hay empresas que van a trabajar el 17 ahí me toca trabajar en una hasta el 17 Y ahí no vuelvo hasta el 20 Así como con suerte el 20 vuelvo Oye, el otro día estábamos en la oficina pensando Y decíamos, oye, el próximo 18, el 2012 ¿Cómo va a caer? Va a caer bonito Oye, por cierto El 2012 va a caer bonito, así que no se le ocurra volver ese día antes No alcanza Debería, si se va corriendo de a una Bueno, si se corre de a dos, ¿no tenemos bisiesto el 2012? Hasta donde yo soy no es bisiesto Pero imagínate, 17 va a caer día domingo, 18 lunes, 19 martes... Eh, llegué, llegué, llegué. ¿Está ahí? Eh, septiembre 2012, el 18 cae día martes. Mira. Ah, oh, 18 días martes. Ah, entonces bisiesto. Vuelvo eh, bueno, en para... Claro, porque que el... un día, pero si es bisiesto... Ahí me está dando la razón que es bisiesto. Ah, entonces, 29. Ya. Febrero tiene 29. No, pues 28 de febrero. Pero el dos 2012 29 es cierto. Es cierto, ahí avanzó dos. Ya avanzó avanzó dos días. ahí está ¿Viste, viste que es chileno? Sí. El Dios Chile. porque el sábado es 15, domingo 16, lunes 17, quién te va a trabajar? Legila el Senado y otra vez. Jueves y viernes feriado <risa> y nos tomamos la semana. Baby, baby, baby, baby porque Dios es chileno y dijo hagamos un visito este oye, año nos va, no vamos a apretar un poco ¿sabes qué? escriben acá en el Facebook Personal muchas gracias eh, dicen ah. oye me pareció muy interesante el alcance que hacen sobre la zona lacustre de Osorno creo que es un tema que nadie lo ha tratado y creo que es un tema que hay que sacarle partido y desde ya comenzar a trabajar en pos de tener una buena ¿cómo dice aquí? Se ¿Oh. le pegó el... es que no lo entiendo ¿una buena administración? Sí. <risa> Espérate. mira sí. ¿sabes lo que yo esperaba de esto? es que siendo eh, Osorno la cabecera provincial el alcalde Osorno presione a los alcaldes de los costeros oye, o no presionar, ya, bueno sí los presione pero también haga alguna especie de convenio de decir mire caballero, trabajemos un conjunto, levantemos esta cuestión, uh -huh. tenemos lago tenemos mar, tenemos paisaje, tenemos lindos campos tenemos cordillera ¿por qué no hacemos una cosa como la gente? Sí, <risa> sí es verdad, es que nos tenemos el primer All Inclusive de Chile no la va a pasar publicidad pero tenemos el primer All Inclusive de Chile Sí. ¿No? Tenemos todo montaña, incluido eso tenemos, que, tenemos, tenemos mar, tenemos costa tenemos montañas, oye, tenemos volcanes tenemos de todo, de todo para hacer un epicentro turístico acá tanto que le hicieron que, mira, es que a mi lo que me arraiga y lo que me molesta de pronto es que tanto ah, que se llenaron la, tanto que se llenaron la boca con la cuestión del casino y que el casino iba a ser un polo de atracción el casino por sí solo no es un polo de atracción no. para, para el turismo no lo es oye, si no lo es No y, no, y no resultó. Y no resultó. No, vamos, macho, si no resultó. Miren, Como ¿cómo vendían esas no... casas, compadre? Esas casas que valen 5 millones la vendían. El 20. castillo grande sí. 120 millones, 120. Ahí está, Ahora viene la remodelación de calle eh, República. Ahora no sé si será la solución. ¿Qué van a remodelar ahí? Eh? No, no, no ¿Qué entiendo, van a remodelar? No, no entiendo qué van a remodelar ahí. Arregla ah. Ramírez. Arreglan Ramírez. Arreglen el camino San Juan de la Costa, arreglen la ruta al mar, arreglen, hagan más despeditos los accesos, hagan más amigable la ciudad, porque acá en diciembre o en enero, cuando llegan los pocos argentinos que llegan, o la cantidad de argentinos, aquí es un caos, no tienes donde estacionarte. No, no, no tienen dónde. Acá tiene... no hay dónde estacionarse. No. Puerto Montt vivió una situación similar donde no había de estacionarse y rápidamente concesionaron los estacionamientos subterráneos. Y aquí se armó una tremenda polémica que todavía no podemos zanjar de los estacionamientos subterráneos. Uy, y lo otro, ¿por qué no hacemos un edificio de estacionamiento? Ya que parece que, me parece que de, de, de grandes empresarios que son nino, somos los únicos los que tenemos sitios baldíos en la esquina de la plaza, dijo Es que lamentablemente los sitios baldíos de acá de la plaza son de muy pocos. Y, y de los que lo tienen, tampoco tienen la necesidad de la plata. pero que en edificio, un, edificio, un edificio de estacionamiento, un edificio de estacionamiento yendo con <risa> Sí, hoy día Porque estamos por sepólvora, valgando más. ¿Qué? Ya. Ando terrible. Ah... El niño terrible. El niño terrible. hoy el niño terrible se lesionó. Y el Sí, chico, el... Alexis Sánchez, lo contábamos ayer, quedó eh, ya... Pero ya, ya, ahora ya lo no, persinaron. Ya no, está listo. El sacramentado no puede ser eh, de la partida de las clasificatorias frente a Argentina. Ya. Oye, un favor para los chicos del casino que lo vamos a ayudar Hoy día tenemos titular con ellos El apitutado ¿Tú ¿Sabes quién es el apitutado? No Un gran error es de decir que soy un ex sexual democracia Como muchos creen Yo sigo con mi banda, por lo tanto no soy un ex Con esa palabra inicia no, no, no. Miguel Barriga un verdadero golpe A quienes desconocen que el artista y su recordado grupo sexual democracia Siguen más vivos que nunca Se presentan en el casino Sí, sí, eso. El casino, sí, en el en eso, ahí mismo. Ahí mismo, donde hay promociones, gimnasio y todo lo demás. Exacto. pero que no pasa nada, hermano. Además que qué feo está al lado del hotel de acá. Sí. Se, le, se le manchó el blanco. ¿Por qué no le hicieron otro colorcito? O sé sea, es como oye, a todo esto levantarse del hotel y decir, Oh, qué bonito se ve el vertedero. Ahí se está matando <risa> la roga. Uh oh, mira, encontré la máquina. Y hay un viejo. Oh, mi amor, ven a mirar. Nativos, mira, nativos. Claro, fauna nativa. Ah, es todo, dicen que es parte de acá de la fauna. Así, así son acá, vi Así viven acá en el sur de Chile. Mira, mira, mira, mira, mira. Oh, oh. Claro. Y esos dos que van para allá. Uh. Wow. Oh. Mi amor te va saliendo al suelo. Claro. <risa> mira a los salmones como saltan desde el río, qué bonito. Nunca había visto un salmón con esa cola. <risa> Se <risa> tienen para las 8. Me contaban que ese, ese terreno es arrendado, po. ¿sí? Toma. O sea, tú te construís un edificio con el sitio de arrendado. Claro. Ah. No pero pero si tú decías delante vamos a pelear de no, pero no pelear, de diferencia de opinión. Pero ahí tenés ricos con evasión de impuestos. Bueno, se gastan las mejores familias. Sí, pero si arrendas ahí Tienes un gasto. Po. Obvio. ¿Sí no? Claro, y te genera un gastito, no tienes que declarar todo. Oye, estoy pagando en arriendo, me cobran, uh, ¿qué te digo? Eso parte del holding. Dice, claro. Aquí había un, un, eh, un supermercado, hace mucho tiempo atrás, de verdad, verdad. de Oye, verdad. Oye, tú, tú, tú, ¿tú a tu amigo le puedes decir que nos vengan a buscar con escudo? <risa> ¿Ah? ¿Tiene y, alguien de la PDI, por favor, que nos venga a buscar? Y él, ¿cómo se llama...? El, el, el ese restaurante tenía perdón ese ese supermercado tenía restaurante sí. y ese restaurante siempre estaba en quiebra porque le arrendaba unas máquinas todas las máquinas que estaban adentro de ese restaurante eran arrendadas a una empresa del norte que era la misma dueña del supermercado <risa> pero, ver, se veían todos nadie ganaba un peso sí, no. yo, yo cuando quebró el econo comillas cuando se fue cuando cambió nada nah, eso uy quebramos eh Vamos, nos vamos a aquí, ¿verdad? Fue una pena, no resultó. <risa> Yo lo que es... no me acuerdo del icono es la cantidad de pollo a la brasa que vendía. Era ¡Ay, qué tanto loco! Era no impresionante cómo vendía. Yo nunca he visto un Juan supermercado... Pablo llama. Yo nunca he visto un supermercado vender tanto pollo a la brasa como el icono. Es como... Es que... Ese va el próximo negocio. Eh, ¿Cómo que Maire, se como... decir... Maire, como... ¿Cómo tiene acercó... los acercó el pollo? Acercó <risa> claro. al pueblo. Porque claro. el pollo antes era... Es que pero claro, que es, era es exclusivo No, y ahora todavía es exclusivo El otro día fue comprar un pollo Ah, no, pero que está carito No, ah, es que si quiero el pollo nomás Si no quiero nada Si quiero el pollo, el que tiene las dos moscas No sé, ese, ese nomás Recibimos llamado telefónico llamar con Pablo? Sí ¿Estamos listos para despedir el programa? Estamos en el momento Sí Juan Pablo, estamos listos para despedir el programa Queremos escuchar tu voz El resumen de tu jornada Sí, lo que pasa... Bueno, de no tenía podía tener una buena, eh, una buena conversación porque eh, mi retorno se me perdió un poquito por eso no alcanzaba de escuchar, pero ya me he ubicado en una parte donde el retorno no se pierde, es estoy arriba de un sillón en la gobernación. Ya, Movistando, está a la altura de todos. Claro, movilizando la mano como eh, si fuera una <risa> antena, la verdad de las cosas. Mire, en resumen, como usted señaló, se empezó esta movilización aquí en la ciudad. ¿no? Comenzamos con el dirigente Braulio Espinosa, vocero de la Universidad de Los Lagos, señaló obviamente que se habían pegado eh, diversas organizaciones sociales, dirigentes también... Eh, con respecto a este tema de la movilización como estudiante secundario. Ahora, hay que señalar, no era la misma cantidad que se ha visto en otras ciudades, no, no pero obviamente marcharon por la ciudad de Osono. Usted lo señaló en el, el análisis que había dicho, le preguntamos por los hechos que ocurrieron esta mañana, esta barricada en el DAM que es, causó repudio en general por ser un acto más que eh, de protesta en acto tú, un acto de ¿eh? Había un jardín infantil cerquita, había un jardín infantil cerquita. Sí, en la mañana lo pues, no, llamaron a la Por pues yo digo, más que, que, que un acto de, de, de parte de la movilización es un acto vandálico, hay que diferenciar entre un acto cuando se realiza una movilización y una alguna protesta con los permisos pertinentes y se marcha eh, por la calle a y a los padres, sí, levantar pero... una barricada en algún sector, impidiendo el normal tráfico, y además esta barricada obviamente con el peligro que le puede llegar a alguien y a veces se suma el tema de tierra, eh, el tema de tierra, eso es vandálico, no quiso referirse al tema, estuvimos viendo a ver si encontramos algún dirigente secundario, pero no lo podemos buscar de inmediato porque le íbamos a preguntar ese tema. Pero de todas maneras la movilización terminó en forma pacífica. Allí de la Hyundai, no tuvo la gran convocatoria que tenía antes, pero sí hubo también una importante cantidad de jóvenes que estaban participando en esta movilización, y en resumen, tenemos movimiento estudiantil y toma para rato, desde mi punto de vista, hasta lograr algún acercamiento que es lo que se espera a nivel central, porque obviamente todo se ve a nivel central y lo que repercute como que cae se analiza a nivel regional y son algunos obviamente dirigentes los que viajan y ahí se reúnen Mira, Juan Pablo, mi análisis final es que esto es como el buen curadito chileno sabe cuándo partir tomando, pero no sabe cuándo parar yo sí, creo que eh... no sabe ahora cuándo parar. Sí, hay una serie de puntos, sí lo estaba escuchando también, en, en que se, se va, se ve, se ve la conversación diaria de todos los días, está por ejemplo no sé lo que ustedes señalando de repente está la gente que está en medio, por ejemplo, ese o que tiene un 5, coma tanto, que no es un mal estudiante ni un buen estudiante, eh, por ejemplo en mi caso, mi, mis papás de pues, Pagar una parte de la universidad porque yo tenía un cinco y tanto, no podía optar a becas, porque para ellos un cinco y tanto no es un alumno bueno que pueda optar a becas, eh, por lo cual tengo crédito, creo que aún estoy pagando, uh -huh. eh, lo que me parece también una situación horrorosa para, de hecho, por ejemplo, trabajos como el mío en que de verdad a veces se necesita el dinero y hay que pagar para no atrasarse, no tener las penas del infierno y no pasar a DICOM. Esa es una situación, por ejemplo, de la persona que está en el medio, de los alumnos de sí, cinco, cinco que no tienen la posibilidad de optar a becas porque no tienen un 6, porque no se están muriendo de hambre o que sus papás no les pueden pagar. Entonces, el, la gran masa que hay ese montón, que no son tontos ni retrasados, sino que en el, en el colegio, recordemos, se mide una serie de conocimientos y ya cuando uno entra a alguna carrera se mide en conocimiento específico. Hay gente de repente que tiene un cuatro y tanto entra en una carrera y termina de forma brillante sí, hay algunos que terminan con un seis entra a la universidad y lo que sí, año pero de, de alguna forma... forma tienes que poner el color con Juan Pablo no sí, pero sí, no nos no, vayamos no, en profundidad no, sí. justo en el final sí, de sí, la, por la por eso, razón. o sea es yo no digo el lucro todo eso eso lo dejo de lado pero también considero algunas veces injusto el, el tema como señaba Cristian a veces que se van pagando los impuestos y lectura pero sí tiene que haber un colador y en lugares donde hay universidades gratis hay coladores o sea es que sabes lo que, mira, mira, se ha dicho mira, que no se sabe la Pablo, universitaria Pablo, mira, mira es que a mí lo que en parte no no comparto es el hecho que ellos digan no se puede lucrar con la educación perfecto la educación gratis Démosle la educación gratis a todo el mundo Yo estoy completamente de acuerdo Pero después, una vez recibido, creo que tampoco sería bueno Que ellos se lucraran con la educación que les dio todo el país Cobrando lo que se cobra hoy día Porque hoy día lo que sale un ingeniero cobrando Obviamente cuando él va a hacer su, su, primera, su, su primer contrato Cuando uno hace los contratos saliendo de la universidad Y eso tú lo sabes muy bien Comienza a decir, ¿cuánto me costó mensualmente o anualmente la universidad? Bueno, si tengo esta carrera y tengo esta, esta situación En este nuevo trabajo, en dos años a lo mejor a poder recuperar la plata que tuve que gastar Durante cuatro No, eso, eso se da, de hecho hay carreras que están ¿Eh? mucho mejor rentadas y ¿Eh? simplemente es un cachito De su sueldo el poder recuperar eh, Y pagar lo que tuvieron Como crédito fiscal Pero eso pero, pero si se soluciona muy fácil y ya se inventó la solución Hay carreras en, en, No me acuerdo del país, que no quiero mentir Pero hay países europeos donde Tú tienes que servir, me acuerdo si son todo Tres años, ¿Sí? a la comunidad ¿Y, y, y después, qué hacen ya tu deuda? Porque claro. te, tienes profesionales de nivel... Es que a mí me gustaría, mira, es que por el caso de los estudiante, si yo no estoy en contra, ¿eh? que quiero darme a entender bien, yo no estoy en contra de la, de la marcha, yo no estoy en contra de que la educación no sea gratis, si yo estoy bien, estoy totalmente de acuerdo pero lo que me parece que yo tampoco, ellos dicen, nosotros somos intransigentes, y nosotros no vamos, perfecto, sean totalmente intransigentes, pero creo que ellos también, junto con pedir también tienen que dar, y en no, este momento mire, la, la Federación de Estudiantes de Chile nos ha dicho, mire, sabe que Nosotros queremos que sean gratis, pero a la vez cuando nosotros nos recibamos también le vamos a devolver al país o a la gente que tuvo que pagar por nosotros. No, mire, si yo no estoy haciendo una contra, ni estoy dando a conocer mi posición porque no, también... Sí, perfecto que hay algunas situaciones de intransigencia porque en todo movimiento llega un punto en que hay una negociación y en esa negociación hay dimes y diretes donde se gana algo y se pierde algo por algo de, por parte de ambas partes no y casi es prácticamente imposible ganar el 100% a través de medidas de presión por ejemplo, y lo conversamos con Cristian para mí por lo menos, las tomas no son una medida de presión válida ni democrática porque impiden a un segmento que también es importante el uh -huh. estar en clase, para mí, si ellos tienen el apoyo también de los pares y apoderados Un paro. Un paro hace que ellos estén, por ejemplo, afuera del colegio, no entren, y quedan las puertas del colegio abiertas para quienes quieran, desean entrar, porque también es válido la posición de quienes quieran eh, seguir estudiando. Pero la toma, para mí, por ejemplo, es una medida de presión que es antidemocrática porque no toma en conocimiento la posición de un sector importante. Un paro, por ejemplo, si ellos están de acuerdo, los padres lo van a apoderar, y un paro usted no entra a clase no van a firmar el, el libro, no va a haber eh, lo que es alumno cuando se le paga por eh, ir a asistencia escolar, los profesores que no están en paro, eh, pero se les permite firmar, los profesores harían clases quienes están adentro, y tendrían que hacer obligadamente un paro de actividades para poder plegarse al movimiento. Porque, por ejemplo, lo conversamos anteriormente, los profesores no, no están en paro, son no. los estudiantes. A ellos se les permite entrar, firmar, y obviamente... Cuando esto pueda terminar y a lo mejor se en clase habrá que pagarle... No a fe, ver, pero, pero, no pero es que, que ahí diste, diste en un punto que hasta el momento no se había tocado. Los profesores apoyan a los universitarios y apoyan a los estudiantes con estas movilizaciones y todo lo demás, pero ellos siguen firmando y van a cobrar todos los meses sí, su, su sueldo. O sea, ¿de qué sí, forma o sea, estamos de qué forma está apoyando el colegio de profesor a los estudiantes hoy día? ¿Y de qué forma está apoyando a los padres que lamentablemente van a perder el año, no solo el año escolar, sino que el año, un año de vida, y van a perder todo lo que gastaron durante este año? y los profesores Bienvenido, gracias Nosotros seguimos cobrando todo el resto del mes Por eso, por eso, por eso le señalaba, por ejemplo, el tema de que eh, hay algunos profesores, por ejemplo, cuando usted habla con ellos, ellos le dicen que si su hijo, si ellos están dispuestos, algunos, ellos están y, y se respeta su opinión, eh, dispuestos a que su hijo pierda el escolar por este tema. Me parece correcto, pero hay otras personas que no. Entonces, por eso digo, una toma no es una medida acorde, porque también hay paros, sí, hay varias cosas, está la huelga legal, está el paro, está la toma, hay una serie de, de posiciones que se pueden aplicar en un movimiento y el paro yo creo que es lo más factible, porque quienes no quieren ir, no han se pueden poner afuera del colegio, pueden realizar pancartas, manifestaciones, pero permiten a los que sí quieran terminar, nuevamente, entrar e ingresar al colegio, y permiten un normal funcionamiento. Porque raro de repente, por ejemplo, cuando se realiza, y a mí me llamaba la atención, un paro de profesores dos días, cuando yo pensaba que ellos estaban en paro, lo igual que los alumnos, y no, obviamente, se les permite entrar hasta el primer libro de clase, de haber llegado a un convenio alguna situación así, pero me parece que cuando uno apoya un movimiento, lo apoya 100% y no a medias. Tiene que ser y total, Ay, pues, si no puede ser a medias tintas. Entonces por eso le digo que hay algunos puntos que yo puedo compartir y otros puntos que no puedo compartir, pero pues es un, un tema de opinión y un sí, opinión. Y mucha gente también piensa igual. Perfecto. Tiene la jornada rápidamente, si no estaba aquí todavía aquí con ella en Ya, Juan Pablo, si ya no terminó el tiempo, son ya, sí, repasamos no, hoy día nos colocamos al día con los minutos que nos faltaron. Gracias, sí, Juan Pablo, nos vemos mañana. Eh. Nos vemos. chao, chao, Juan Pablo. Le decimos chao a todo el mundo hoy día estuvimos un poquito más tenso, bueno. De todo, en la viña del señor Nos despedimos mañana, nos vemos a las 7 de la mañana Lo despertamos y lo traemos al centro Con información, en buena onda, buena música La selección musical ¿Cómo es que dice el programa anterior? Está mezclando Cristian Hernández Sí, no, yo no, ¿No? ¿No hay acá, no, no, no. Aquí, que mezcla Cristian Correa No, yo coloco la música nomás <risa> Coloco la música más No Aquí a... le coloca a la muchica Cristian Correa? Ahí <risa> está, don Cristiano me puede tocar, chico chiquillo ¡Ah! <risa> no, porque ahora está el jefe No golpea no. Ya, nos vemos mañana a las 7 de la mañana Oye, antes de ir 90, a las 15 horas juega la Universidad de Chile por ¿Qué? la Copa Sudamericana ¿A quién le vamos a ganar? Mi número es el 86-18 Si alguien me quiere invitar a ver el partido, por favor Hoy al 23-7-4-40 Ahora Cristian Correa acepta invitaciones, cuenta chiste, habla de corrido Y le toca música y le colocan un tema también. Nos vemos mañana a las 7. Recuerden junto a Salfasur y Blas Pascal. Sí, estamos, acuérdense que hay concursos, no llamo, se la perdió, porque nosotros también no olvidamos decir. Nos vemos. No se enoje Salfasur. No se enoje Salfasur. Nos vemos, que estén muy bien. Chau, chao.